Sabéis que este verano, también en agosto, estamos con nuestra gente, con vuestros colaboradores, con nuestros colaboradores, conociendo cosas en del mundo del misterio. Esta noche está con nosotros Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches ¿Todo bien? De momento sí, aquí estamos en la isla intentando, no sé, comer un poquito de pescado, mantenernos para, para estar divinos de la muerte Y tomar el sol también También, también 30 años hizo, está haciendo este verano la revista en la que tú estás de redactor. La revista Año Cero. 30 años, nada más y nada menos. Vamos a hacer un poquito de tópicos, ¿no? Eh, parece que fue ayer. Eh, fui al mercado, eh, al kiosco, esa cosa que existía antes, y, y la encontré. Eh, el número uno, yo recuerdo que estaba eh, dedicado a la oleada de ovnis en Bélgica, que parece que ocurrió ayer. Eh, Han pasado 30 años ya, ¿eh? Sí, yo, yo también me acuerdo de, de ese primer número, me acuerdo bastante. Eh, a, a, además recuerdo que que, que la editorial que editaba entonces la revista puso publicidad por un montón de medios de comunicación de ese primer número y yo recuerdo que vi la publicidad del año cero en el periódico de La Voz de Galicia uh -huh. y aquello para mí supuso un aldabonazo, ¿no? De pronto una revista de este tipo de temáticas que salían su portada con un artículo sobre la oleada de OVNIs y además otro artículo centrado en... en, en, en los OVNIs y pilotos, también. E efectivamente, mm -hmm. un artículo escrito por Javier Sierra sobre pilotos que se habían encontrado con OVNIs, pero pilotos españoles, ¿no? ¿Y quién me iba a decir a mí que años después entraría a trabajar en esa redacción? Y fíjate, ahora mismo soy director adjunto y llevo 15 años en la revista, prácticamente. Decir, la, la mitad del cada... tiempo la mitad de, de su historia en, en, en la revista ¿no? la verdad es que es algo impensable y nunca sabes por dónde te va a llevar la vida y llevas unos años aquí en la rosa de los ventos eh, eh, sí. vamos a contar un poquito tu vida como investigador eh, como periodista del mundo del misterio eh, o vamos a irnos incluso, incluso a la prehistoria de tu existencia eh, sí. ¿cómo fueron esos eh, primeros pasos que te dijo tu madre? cuando <risa> se lo dijiste bueno. Pobre bueno, mujer, si todavía se ha quedado con la boca abierta Bueno, la, la, la verdad es que es muy difícil Mis padres no comprendían eh mis aficiones Porque desde luego eran unas aficiones muy extrañas Y sobre todo en aquellos tiempos cuando yo no tenía ningún tipo de vinculación familiar Ni con el mundo del periodismo Y mucho menos con el mundo de lo insólito De los ovnis o de los fenómenos paranormales Pero ni de lejos Y, y y la verdad es que no sé por qué surgió ese interés pero desde siempre, desde siempre me interesaban ese tipo de cuestiones que no nos contaban en en el colegio, de hecho yo recuerdo con nueve, diez años, once años preguntarme por qué no nos no nos hablan en el colegio de los ovnis y de los extraterrestres que nos vienen a visitar, no lo entendía, sobre todo cuando empecé a leer los libros de Juan José Benítez Y yo creo, Bruno, que como, como muchos de nosotros, y a mí me parecía, digo, este tío tiene el mejor trabajo de la historia de la humanidad. Mm. Se dedica a perseguir extraterrestres. Yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y, y al final, como yo tengo una una característica fundamental, es decir, soy una inteligencia media tirando a baja, pero, si no digas esas cosas, sí, que no es verdad. Es, es verdad, es verdad, pero, pero, pero... No es verdad. Además ya ¿sí? te ven mucho las ideas. <risa> Qué malos <risa> Es verdad. Es verdad, es verdad, pero pero lo, lo que sí tengo es una es una enorme capacidad de, de convicción y de y de y de acabar lo que empiezo, ¿no? Eso sí es así, soy muy cabezón. Y entonces pues decidí que yo quería investigar el fenómeno ovni, fíjate, al principio convencido de que detrás del fenómeno ovni había extraterrestres, y entonces yo lo que pensaba, es que yo lo que iba a hacer era demostrar, demostrar al mundo que los OVNIs son, son naves extraterrestres que, que vienen a visitarnos, ¿no? Fíjate, y, y, Miguel, a propósito sí. de eso que estás diciendo, ahora, qué pena que no se pueda hacer esto en televisión, que no se pueda sacar una foto, que no se pueda... Yo tengo en el guión escrito, preguntar a Miguel por qué tiene esa obsesión por los OVNIs, y lo has dicho tú antes de que te preguntara. Claro, claro, claro. Esa, esa era mi obsesión. Para mí el gran tema es el fenómeno OVNI. Luego para mí vienen todos los demás. ¿no? Yo considero que hay dos grandes temas que son los que más me interesan, que uno es el fenómeno OVNI. Es decir, estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencias no humanas y luego está la existencia de vida después de la vida. Para mí esos son los grandes temas. Los demás desde mi punto de vista ¿eh? eso so, es lo que la... te apasiona porque piensas que realmente hay algo detrás lo otro es como que lo dejas en un plan secundario ¿no? en un segundo sí. plano bueno, porque es que creo que son las, las grandes preguntas que todos no, nos hemos hecho en alguna ocasión en la vida es decir, estamos solos en este universo y qué pasará con nosotros cuando fallezcamos ¿no? es decir, en el fondo es hacerte las grandes preguntas cuál es el sentido el sentido de la existencia y a claro, te siempre... falta de dónde de dónde venimos bueno, sí, de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos cuando esto cuando esto se termine y al hoyo, Miguel, al hoyo bueno, yo creo que no yo, yo creo, creo que, que sí yo creo que no, que no nos vamos al hoyo yo creo, yo creo que después de tanto buscar afortunadamente nos sí. vamos al hoyo bueno, yo creo que el cuerpo sí se va al hoyo pero ya sabes que yo estoy convencido de que somos en el fondo o no, o, o, o no tanto en el fondo que en realidad somos seres inmortales Y, sí, pero si sí, lo bueno que tenemos es el cuerpo, es lo que so, nos proporciona placer, el eh, otro nos fastida la vida, ¿no? ¿En qué estás pensando tú? <risa> ¿Eh? ¡No! ¿En qué estás pensando tú? <risa> el, el, el tema es que él no quiere pensar, él quiere disfrutar. <risa> claro, claro, y investigar estos temas es un, es un auténtico disfrute. Y así empecé con un grupo de chavales de mi misma edad en mi colonia natal Pues investigando ovnis y contactando con otros investigadores gallegos de la época Como un tal, no sé si lo conocéis, un tal Manuel Carballal uh -huh. No, de no. nada, de cuéntanos, nada ¿no? cuéntanos cómo es, es buen chaval Es buen chaval, es buen chaval De hecho, fíjate que con 14, 13, 15 años era mi ídolo Sí Lo sigue siendo, ¿no? Ah, eh, sí Sí, para mí fue muy especial cuando yo conocí a Manuel Carballal Si queréis os cuento cómo lo ¿Cómo conocí Cómo fue eso, venga, cuéntanos Bueno, pues no os lo podéis ni imaginar. O sea, ese día conocí a Manuel Carballal y a Carlos Fernández, que es también un, un investigador que, que ha sido invitado en este programa muchas ocasiones y que es como mi hermano. Y, y los conozco el mismo día porque yo acudo, convenzo a mis padres para que me lleven... Como público, como público, Tus padres son unos santos, ¿eh? Sí, Hay que un sí. monumento. Sí, sí. Como público a un programa que presentaba Manuel Carballar en la televisión de Galicia. Te estoy hablando del año 1993. ¿sí? Y, y yo llego allí de público y me encuentro a Carlos Fernández, que era el subdirector del programa. Y entonces pregunta a, a la gente que estábamos allí si alguien quería hacer alguna pregunta, ¿no? Y yo digo que sí, que quiero hacer una pregunta y te hablamos una conversación, empezamos a hablar y al final me acaba pasando su contacto, su número de teléfono, <ríe> porque me veía muy interesado y Carlos organizaba o hacía un boletín de este tipo de temáticas y entonces me pidió la dirección para enviármelo a casa. Y así, a través de Carlos, algún tiempo después acabé conociendo a, a Manuel Carballal y quien me lo iba a decir a mí, siguiendo casos con Carlos, con Manuel con Marcelino Requejo, por toda Galicia y también por toda España, siguiendo casos de ovnis ¿Quién me lo iba a decir? Desde luego que sí, incluso en una de esa persecución de lo, no de los ovnis sino de los testimonios en de los ovnis se pasó algo, ¿no? Sí, pa para mí esa fue mi, mi prueba de fuego y, lo que me, y, y yo creo que, que lo que me cambió definitivamente y me convenció de que yo tenía que dedicar mi vida a investigar este tipo de, de temáticas pasara lo que pasara y me costará lo que me costará ya sabéis, os lo he dicho antes, soy muy cabezón y en el fondo así ha sido, ¿no? hipotecando una vida a lo mejor que podías tener más tranquila y más seguro, más segura con una familia, con unos hijos, bueno y convertirte en un tipo más bien solitario que persigue cosas extrañas. Pues, pues lo que ocurrió es muy simple, yo escribí una carta al director, a una revista, eh, la conocéis perfectamente, se llamaba Espacio y Tiempo y la dirigía Fernando Gionel del Oso. Era la época en la que no había internet y yo di mi, mi dirección, la dirección de mi casa, bueno, de la casa de mis padres con los que con los que vivía, ¿no? Eh, yo pedía, eh, pues si alguien había vivido alguna experiencia extraña con el fenómeno OVNI, que se pusiera en contacto conmigo. Bueno, sería muy largo de contar, pero es que gracias a esa, a esa carta y esa dirección contacté con un personaje, un, un tipo de unos cincuenta y tantos años, que se llama Miguel, igual que yo, que ahora es muy buen amigo, y que era un, bueno, un ingeniero que trabajaba para una gran multinacional y me empezó a contar pues, que, que veía ovnis constantemente, que tenía algún tipo de vinculación con el fenómeno ovni, que recibía alguna clase de mensajes, es decir, lo que en el árbol ufológico se dan llamar un contactado. Y, y bueno, el caso es que eh, una serie de personas, que, que pues, formamos parte de un grupo, que investigaba este tipo de, de temáticas, todos chavales, sobre todo mi gran amigo José Lesta, ¿no? con el que seguí muchas historias, y yo nos citamos con él en varias ocasiones y al final pues le planteamos un reto, oye, si ves con tanta subiduad estos objetos, ¿por qué no vamos algún día a algún sitio a ver si se produce ese contacto? ¿no? Bueno, lo que es un encuentro previa cita, ¿no? Y efectivamente lo citamos, y esto es muy gracioso, de verdad, lo citamos un viernes, ...a las 7 de la tarde... ...en una cafetería del centro de la Coruña... ...sin decirle qué sitio habíamos elegido nosotros... ...para ese contacto... ...y, y bueno, elegimos el viernes... ...porque salíamos del instituto... ...y el sábado no había clase, evidentemente... Y, ...y el caso es que le planteamos allí el lugar... ...que era el Monte de las Penuca, ...que está a unos veintitantos kilómetros... ...de la ciudad de la Coruña... ...y hay como una especie de, de mirador muy, muy bonito... ...y allí allí nos plantamos... Eh, ...José Lesta... Miguel, el contactado, una, una chica que formaba parte del grupo, que se llama Ana, ahora desvinculada de este tipo de temáticas, y yo. Llegamos al mirador mmm, con, con un escepticismo terrible, sobre todo por parte de, de José y de mí, íbamos con un gran escepticismo, pero eso sí con las cámaras, y en un momento determinado vimos una luz a lo lejos, muy, muy pequeña, que pasó sobre nosotros, y este hombre, el contactado, empezó a gritar ahí están, ahí están, chavales, los vais a ver, chavales, los vais a ver, ahí están. Nosotros nos miramos diciendo, bueno, eso tiene toda la pinta de un satélite, ¿no? Y luego nos va a decir este hombre que ya han aparecido y lo que hemos visto es un satélite por ahí arriba, ¿no? Y empezó a llover un poco, me acuerdo que José y yo estábamos bastante escépticos y desmoralizados, ¿no? Sentados en el suelo, ¿no? Mirando, pues, todo el escenario, pues, ya te digo, con un poco de... Bueno, escepticismo y sentido crítico, en un momento determinado, empezaron a pasar una serie de cosas. Empezamos a ver tres fogonazos muy potentes en un, en un monte que se ve desde el monte de, desde el mirador de, de Las Penucas, en un monte que se ve desde allí. Miguel empezó a decir que esa era la señal, que ya venían. Nosotros nos empezamos a reír. Luego nos empezó a rodear una, una especie de pared de niebla, ...muy compacta, que empezó justo a rodear ese mirador... ...de forma circular, aquello nos extrañó un poco... Y, y, y, ...y bueno, ya nos puso en guardia... ...y luego lo que vimos, al cabo de un tiempo... ...fue una luz que se acercaba, esa luz se convirtió en dos luces... ...en tres luces... Eh, eh, ...desde luego era un objeto volador... ...lo perdimos de vista porque esa columna de niebla... ...nos impedía o nos tapaba la visión... ...y en un momento determinado de esa columna de nube... ...pues aparecía un objeto de verdad que no exagero, algo absolutamente enorme, enorme, de aspecto romboidal, con una luz muy potente en el centro, veíamos perfectamente el fuselaje, no hacía ningún tipo de sonido, simplemente escuchábamos el sonido del aire eh, rozando con ese fuselaje, en un momento determinado... Eso estaba justo sobre nosotros. En un momento determinado me dio la impresión de que se paraba. Y yo recuerdo que mantuve una conversación con, con José, que era algo así como, oye, ¿te das cuenta que esto va a bajar? Y él me decía, sí. ¿Y tú qué harías? Y yo, ah, yo me voy con ellos. Esta era, la esta era la conversación que manteníamos, que era ridícula. Y a todo esto, mientras esto pasaba, Miguel el contactado gritaba y decía, no queríais OVNI, ahí tenéis OVNI, ahí tenéis OVNI, venga, a tirarle las fotos que os dé la gana, ¿no? Y bueno, no voy a decir los gritos que daba la otra persona y lo que decía, ¿no? Pero, pero bueno, era una, una situación absurda, ridícula, casquiana, la mires por donde las mires. O sea, y la otra persona decía concholis, ¿no? No, lo que decía... <risa> Nad nadie salió corriendo, ¿no? No, eso es, eso es algo muy extraño. Estábamos muy, muy tranquilos, extremadamente tranquilos hasta el punto de que la conversación que yo mantenía con José era absolutamente pausada y, y teníamos un diálogo como, oye, tírale alguna foto con flash que tenemos tiempo. Sí, sí, ya le he tirado un par con flash, tírale tú ahora una sin flash. Esta era la conversación que manteníamos ¿no? de forma muy tranquila. ...mientras la otra persona se dedicaba a gritar... ...hermanos, os queremos venir con nosotros... ...no, bueno, era una cosa ridícula... ...la mires por donde lo mires... ...aquello empezó a avanzar... ...obviamente no no descendió... ...acabó desapareciendo... ...pasaron... Un, un, ...en algún momento determinado dos de los presentes... ...Miguel y Ana vieron una bola de luz... ...que salía de unos árboles... E ...impactaba con el objeto... ...ni José ni yo vimos absolutamente nada de eso... ...recuerdo que luego... Eh, ...estuvimos esperando un buen rato... Miguel, el eh, contactado, nos, nos dejó en el centro de La Coruña, además recuerdo perfectamente sus palabras, decía, decía, ya los habéis visto, dice, uff, dice, ahora de, os dejo en el Orzán, que es el lugar, o era el lugar de marcha de la ciudad de La Coruña, ¿no? Y esta noche ligáis porque habéis cargado de energía, nos decía. <risa> sí. Y el caso es que allí nos dejó. Y al final nos fuimos a una cafetería a poner en orden nuestras ideas, escribir la historia y, y luego los carretes salieron velados. ...excepto en una fotografía... ...en la que no se observa el objeto... ...pero sí se observa ese foco de luz... ...que vieron dos de las personas... ...presentes en ese encuentro previa cita... ...que dejaba un rastro de luz... ...muy visible e iluminaba unos árboles... ...aunque ni José ni yo, ninguno de los dos... ...recordaba haber, haber sacado o haber tomado... ...esa fotografía. ¿no? De todas formas, fíjate que has dicho una cosa... ¿Qué, ...¿qué vas a hacer? Yo me voy con ellos... ...o sea que tú te veías en plan... ...encuentros en la tercera fase... ...que desciende, se abre la portezuela y hay una luz y, y tú te hubieses sido tan feliz sí, pero estábamos excesivamente tranquilos, luego Miguel el, el contactado, este hombre nos decía que de algún modo le habían comunicado que nos habían tranquilizado no No lo sé, no no, no, no, tengo ni idea, pero sí es cierto que estábamos excesivamente tranquilos para lo que estaba pasando y a partir de ahí a mí se me giró la cabeza por completo y yo lo que quería saber es qué demonios vi aquel día en el monte de las penucas y luego se dio otra circunstancia y es que Algún tiempo después de este avistamiento, meses después, empieza la oleada de ovnis del noroeste peninsular, la última gran oleada de ovnis en Europa. Aquello era un auténtico espectáculo. Yo me despertaba por la mañana y tenía que elegir entre investigar un encuentro cercano, un aterrizaje, unas fotografías, una filmación, o sea, cada día eran casos y casos y casos y casos, y claro, como os podéis imaginar... ...a mí la oleada gallega me costó repetir curso... ...porque no aparecí por el instituto... ...yo creo que ni un solo día... ...bueno, a mí no me hizo falta oleada en Aragón... eh <risa> sí, no ...para no aparecer nunca... ...para no aparecer nunca, ¿no? ¿no? ...pero bueno, creo que valió la pena, ¿no? y ...a mí me hacían falta bares y esas cosas... ...pero nada más, ¿eh? ...sí, bueno, a, a mí me hacía falta perseguir ovnis... ...y la verdad es que aprendimos mucho... Eh, ...aprendimos mucho cómo se investiga... ...cómo se sigue un caso y y a partir de ahí por casualidades de la vida además recuerdo perfectamente el día estábamos investigando el caso de la aparición de un ovni sobre un polvorín militar en Lugo mm. como en Aspontes eh, eh, bueno, eh, lo de la, las pontes era otra historia esto ah. es, el, esto es el, el, el polvorín de Asgándaras en Lugo sí, en Asgándaras, perdón en en Asgándaras, Asgándaras, sí. Sí. Y, y estábamos en un puñetero duro como siempre y Y de pronto apareció por allí Manuel Carballal. No os puedo decir cómo apareció Manuel Carballal, eh, eso que lo cuento. No, de... dilo, dilo, di una pista. Es que no lo puedo decir, es que no lo puedo decir porque fuerte es muy fuerte eso que lo cuente Manuel Carballal. Eh, bueno, a mí me lo presentan eh, como otra persona, no sé. Sí. Aquí te presento al general Carballo o algo así, ¿no? Pero iba acompañado. Bueno, No, el caso es que Manuel consiguió... Iba solo, los... iba solo. Consiguió todos los testimonios, no solamente consiguió los testimonios, sino que también consiguió fotografías de las filmaciones que habían obtenido los militares. Ah, ya, me, ya me imagino ya. El cómo, ya lo contaré en algún en algún momento, si le apetece. Bueno, el caso es que... Estábamos... Perdona, ¿se cuadraron para, para darle la información? <ríe> bueno, no, no, no voy a contar más. Corramos, <ríe> corramos un tupido velo. El caso es que estábamos, me acuerdo, por la noche cenando algo. Eh, como siempre, eh, nosotros estábamos sin un puñetero duro y Manuel suelta, pues dice, oye, ya que investigáis cosas, estáis aquí y hacéis, estáis siguiendo esta historia, coño, ¿por qué no publicáis algo en las revistas que pagan? ¿no? Y, y eso os puede servir para, al menos para pagaros la, la gasolina. Y digo, pues, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y dice, no, no os preocupéis, yo voy a publicar esto en la revista Año Cero, pero voy a llamar a Fernando Jiménez del Oso y vosotros lo publicáis en Enigma. <risa> es muy de Manuel eso. Sí. Muy de Manuel, pero que dice mucho a su favor. Hombre, ¿no? porque, claro. Porque teniendo, Hay la, que sobrevivir, claro. teniendo la, la exclusiva de una historia, pues le da la oportunidad a un, a dos chavales de que publiquen la historia en, en otra revista y, y también se lleven un dinerillo para para seguir investigando. Bueno, es, eso supuso un cabreo enorme por parte de Enrique de Vicente, cuando se dio cuenta que esa exclusiva de Año Cero también se publicaba. en ¿Como en, exclusiva en otra revista? Como exclusiva en otra revista. Hermana, en otra revista hermana. Y así, en otra revista hermana, y así empezamos a, a publicar en las revistas, y luego a partir de ahí nos llamaron de la radio autonómica gallega, para colaborar en un programa de estas temáticas que empezaba, que se llamaba Milenio que duró veintitantos años en Antena, y, y así empezamos nuestra andadura en la radio, en las revistas, luego escribiendo libros, es decir, fue un poco accidental todo esto. Yo siempre digo que soy muy mal periodista, yo soy un periodista por, por accidente, pero como algunos de mis compañeros, yo no mato por una exclusiva, yo mato por conocer la verdad. Es lo que quiero en la igual es lo mismo, ¿no? Bueno, no sé si es lo mismo. Yo lo que quiero saber es qué hay detrás del fenómeno OVNI. Por eso a veces actúo más como un si quieres como un estudioso que como un periodista. Uh -huh. De hecho, investigo muchos casos que no puedo te implicas, publicar. ¿Te implicas más? Y no solo me implico más, sino que investigo casos, sigo historias que no puedo publicar porque eh, los testigos, sobre todo si son testigos militares en muchas ocasiones, me prohíben que publique el caso, porque aunque no dé sus nombres y cuento el caso, los mandos van a saber quién me lo ha contado, ¿no? con lo cual no puedo contarlo, ¿no? y, pero me da igual, porque yo lo que quiero conocer es la verdad que hay detrás de este tipo de, de cuestiones, por eso en los libros, en los artículos, siempre planteo explicaciones, busco hipótesis, leo de ciencias, es decir, no me vale el caso por el caso, aunque disfruto mucho con el, investigando casos, siguiendo casos, y de hecho muchos de mis mejores amigos los he conocido entrevistándolos como testigos de fenómenos extraños o del fenómeno ovni ¿no? pero, pero yo lo que quiero es conocer la verdad que hay detrás de estos temas has mencionado la oleada gallega como la última oleada eh, en Europa de India eso fue hace algo más de 20 años sí, sí. no fue ayer fue hace bastante tiempo y efectivamente fue una de las últimas grandes oleadas luego llegó el siglo XXI y llegó internet yo pienso que internet ensució muchísimo el mundo a todos los niveles, pero también en el mundo OVNI, lo ensució bastante, bueno. porque empezaron a aparecer una serie de personajes eh, que estaban eh, más para allá que para acá, no, no, sí. estaban solamente para allá. Bueno, y, y teníamos grandes ejemplos en la actualidad. Yo creo que en el fondo siempre fue así, de hecho, en los, cuando no existía Internet, en los congresos, quienes llenaban siempre los congresos y quienes acaparaban la atención del público no eran los investigadores, no era sí, no, no era Manuel Carballal, no era Bruno Cardeñosa, no era Juan José Benítez, ¿quién era? Sisto Paz, ¿no? mm. o Giorgio Bon Giovanni, o el contactado de turno, ¿por qué? Porque ofrecen respuestas fáciles a cuestiones muy complejas, y la gente, en muchas ocasiones, lo que busca son respuestas facilonas y sencillas, que les hagan no pensar. O sea, prefieren a un tipo que les diga, esta es la verdad, y no a un investigador que le diga, esto es lo que hay, pero no sé qué hay detrás. ¿no? Y, y esos eran los que llenaban los congresos. Ahora, mmm, esos personajes ya no ya no dan conferencias en congresos, sino que dan charlas en YouTube. ¿no? Uh -huh. sí. y, y son los que congregan a la mayor parte de. Pues yo, de yo, la creo, yo, yo creo que han perdido credibilidad. ¿eh? Bueno, eh, hay, hay de todo. Mira, al, al final, eh, y yo lo he visto mucho con, con testigos OVNI, cuando alguien ve un OVNI o tiene una experiencia o un encuentro cercano, lo primero que hace es acudir a San Google, ¿no? Mm. Y pone eh ovnis es España, y que les, o, algo, o algo similar, y lo primero que le sale son una serie de youtubers que son unos golfos, ¿eh? y entonces lo que hace es contactar con esos youtubers que no le hacen ni puñetero caso, porque a los youtubers... A estos youtubers no les interesa conocer la verdad ni conocer un caso, sino les interesa eh, subir vídeos a YouTube y tener muchos clics y muchas visualizaciones porque eso les da pasta, ¿no? claro. Con lo cual no les hacen ni puñetero caso y entonces empiezan a buscar a través de otras vías. Y a mí suelen llegar a la cuarta o quinta, después de escribirles a varios de estos youtubers que no les hacen ni puñetero caso. Hace poco teníamos el ejemplo de un youtuber que decía que un círculo de las cosechas que había aparecido en Guadalajara, que no era círculo de las cosechas, que tenía una explicación racional, tal como eh, averiguó David bueno, Cuba... Bueno, sí, si, si lo era porque extraño. estaba en una cosecha. Bueno, sí, estaba claro. en la cosecha, pero... Pero no pero, era de origen extraterrestre. No era de origen, de origen extraño o inexplicable, sino que estaba perfectamente explicado, y el tipo publicó una serie de vídeos diciendo que ese círculo de la cosecha estaba dando la clave para la curación del COVID-19. ¿Cómo se puede ser tan cretino? Es decir, ¿cómo se puede ser tan estúpido, tan cretino y tan amoral para hacer una cosa así? Es decir, bueno, pues esto es un ejemplo de lo que son muchos de estos youtubers, que lo que cogen es un blog americano de algún flipado, eh, lo traducen mal, se inventan la mitad de las cosas y consiguen muchas visualizaciones. Y esto siempre va a ser así, uh -huh. porque, porque ponen grandes titulares... Eh, muy llamativos, muy amarillistas, dicen barbaridades, y esto pues congrega al público. Por lo tanto, nosotros no podemos competir ahí. Nosotros tenemos que investigar, dar a conocer nuestras investigaciones con más o menos fortuna, tratar, o, o bueno, no tratar, ser siempre absolutamente honestos con nuestras investigaciones y nuestras opiniones, y a partir de ahí, quien quiera escucharnos, que no se escuche, quien no, pues que escucha a los youtubers. El mundo yo, yo creo que un poco se ha producido esa división, ¿no?, en este, en este mundo. Los investigadores, ¿eh? por un lado, y los que son protagonistas en del misterio, por otro. Entre ellos hay algunos youtubers, ¿eh? no todos, por supuesto, no, pero no el, ego, el ego de todos estos ha matado un poquito la investigación ovni y la divulgación, porque van Totalmente unidas, ¿no? Y es bueno. el ego, eh, porque eh, esta gente no necesita eh, conseguir información sobre ovnis. Necesita que le digan guapo, guapo, o guapa, guapa, y ya está, ¿no? Eh, muchos y... likes, muchos likes. Sí, sí, sí, sí pero, pero mira, yo, yo os cuento, no voy a decir el nombre. Uno de estos youtubers muy conocidos con el que yo coincido en un congreso. ¿no? En un congreso que luego se monta una mesa redonda y en la que acabamos discutiendo Bueno, no os podéis ni imaginar, de hecho, acabaron editando en el vídeo del Congreso, acabaron editando esa parte porque fue bastante fuerte y la pobre organizadora, que es una mujer estupenda, la que organizaba el Congreso, pues, pues la hicimos llorar, ¿no? porque, oh. <risa> por, por, por, porque, claro, yo no me pude callar, ¿no? En un determinado momento, ante una serie de conspiranoias estúpidas, ¿no? Bueno, empezaron a hablar que si había una conspiración para hacernos homosexuales a todos, sí, sí, sí, sí. Y, y entonces yo les recomendé a todos que si eran homosexuales no era por culpa de ninguna conspiración internacional, sino porque esa era su tendencia sexual. Por lo tanto, que abrieran en par sus armarios y disfrutaran libremente de su sexualidad. Y no os podéis imaginar la que se montó allí, ¿no? No os lo podéis imaginar. Bueno, pues, pues este tipo que... ...que de una conferencia, creo que era algo vinculado con las abducciones y tal... ...bueno, pues en ese congreso estaba una persona... ...que realmente vivió un caso de abducción extraordinario... ...y que tenía mucho interés en, en contactar con este youtuber... ...para contarle su experiencia... ...ya que él en sus vídeos hablaba de este tipo de cuestiones... ...bueno, pues este youtuber no le hizo ni el más mínimo caso... ...es decir, estás hablando de una serie de casos de Estados Unidos... ...y tienes delante de tus narices al protagonista de un caso mucho más interesante... Y no le haces ni puñetero caso. ¿Eso qué quiere decir? Que no te interesa una mierda el fenómeno OVNI. A ti lo que te interesa es, es grabar vídeos, subirlos a YouTube para que te siga mucha gente y seas famoso y, y, y ingreses pasta en tu cuenta. Ya está. Pero no te interesa investigar, no te interesa conocer la, la realidad del fenómeno. Por eso, aunque yo discuta mucho con Manuel Caraballal, porque en muchas ocasiones tenemos opiniones muy encontradas De, de los temas, yo admiro a la gente como Manuel Carvallal, que se deja su pasta para investigar asuntos y contar la verdad, sea cual sea la verdad, y para mí eso tiene un valor, ahora, también digo una cosa esos youtubers acabarán acabarán bajo, bajo eh, olvidados por, sí, por el sí, paso sí. del tiempo y por la historia y lo que quedarán serán esas investigaciones serias y que aportan verdaderamente a estos fenómenos. Sí, porque además a esos youtubers les da igual estar hablando de estos temas como de estar hablando de otra cosa, porque en realidad claro. lo que están buscando es eh, gente que le siga, nada más. Claro, claro, es así, es así, es muy triste, pero, pero es así, pero no pasa absolutamente nada y además yo creo mucho en la libertad y que cada uno es libre de ver, de escuchar, de leer la información que le dé la gana y si algunas personas con esa información... ...ya les vale y se sienten felices... ...pues oye, no hay ningún problema. ¿Entonces cuándo te vas a volver youtuber, Miguel? Pues, pues no lo sé, de momento os aseguro que, que, que no, tengo, no tengo pensado... ...pero fijaros, por contaros una historia que ejemplifica muy bien esta situación... ...uno de estos youtubers cuenta con muchísimos seguidores... ...que la causa de que en el mundo existan guerras y enfrentamientos que provocan muertes... ...es que hay unos extraterrestres en la cara oculta de la luna que se alimentan de nuestras energías y sentimientos negativos. Por lo tanto, manipulan la mente de las personas para que nos matemos, nos peleemos. Eso genera esas energías negativas porque ellos se alimentan de eso, ¿no? Bueno, pues esto, que es una estupidez, ¿no? En el fondo mucha gente se lo cree. ¿Por qué? Porque es una respuesta sencilla y facilona a algo muy complejo y es... ¿Por qué los seres humanos nos matamos y hay guerras? Si quieres responder a esa pregunta verdaderamente tendrás que estudiar biología, psicología, historia, antropología, es decir, esforzarte verdaderamente en comprender el alma del ser humano, comprender la historia, comprender cuestiones vinculadas a la antropología, a la biología y aún así probablemente nunca hallarás la respuesta, ¿no? Pero eso exige un esfuerzo. Y la otra la otra cuestión, la otra respuesta, esa respuesta facilona de que se alimentan nuestras energías negativas y por eso manipulan nuestras mentes, pues ya tienes la respuesta. No te tienes que esforzar absolutamente en nada. Y buscar respuestas es un ejercicio de libertad personal e individual que exige buscar, buscar la verdad y a veces encontrarla es eh, que nos vas a seguir contando aquí en La Rosa de los Vientos eh, todas eh, tus investigaciones, todos eh, tus eh, trabajos, eh, todas eh, tus búsquedas de los testigos eh, de los testigos eh, de lo insólito. Miguel Pedrero, mil gracias. Eh. A vosotros. Es Pírate un placer cerrar contigo. No, chao,